A la atención de las instituciones integrantes de la Sociedad eh, Festival Internacional de Tine y de Donostia. Ayuntamiento de Donostia, señor Juan Carlos Izabir, de Educación Fora del señor Martín Garitana, Gobierno Vasco, señora Cristina Uriarte, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, señor José Ignacio La ONU proclamó 2014, año internacional de solidaridad con el pueblo palestino-israelí. Israel lo ha, lo ha celebrado con una brutal masacre, arrasando a Gaza, matando a más de 2.500 palestinos y palestinas e hiriendo a más de 10.000 habitantes de la ciudad, además de demoler 40.000 viviendas, así como los nuevos asentamientos y practicar además detenciones arbitrarias y asesinatos en Cisbordania. Nada nuevo, aunque esta vez ha ido más lejos que nunca en su barbarie. Nada nuevo tampoco en el Cinemandia de Donostia. No esperábamos que la llamada de la ONU se tradujera en una retrospectiva sobre el cine palestino. Aunque hubiera sido bastante lógico, pero sí confiábamos en encontrar alguna presencia testimonial del mismo en esta edición, pero nada de nada. Entendemos que es más difícil de encontrar, pero existe el cine palestino, a pesar del boicot permanente y bastante efectivo de Israel. Hay cineastas palestinos, pero carecen de medios debido a la ocupación israelí. No hay escuelas de cines, no hay estudios, es muy difícil encontrar productores y distribuidores y distribu y, dores, y más difícil aún conseguir permiso de Israel. Todos y todas sabemos que el cinemal de Irodonovsky no apoya el boicot a, a Israel. Pero nunca ha denunciado ni se opone al boitón Israel ejerce sobre la cultura palestina y en concreto sobre el cine palestino. Su ausencia la gran mayoría de ediciones del festival supone la práctica la realización de un boitón no declarado al cine palestino. israel Israel es el responsable de los crímenes contra la humanidad que hemos podido ver en directo estos 50 días, pero no pasa nada. A pesar de ello, el cine israelí continúa siendo bien recibido en este festival, porque según algunos interesados, la cultura no tiene nada que ver con la política y su papel es el de tender puentes entre las diferentes sensibilidades. Llevamos más de 60 años tendiendo puentes, quien sí tiene muy clara la relación entre cultura y política, y por eso dedica un agultado presupuesto a la promoción de la cultura israelí, y especialmente del cine israelí, al tiempo que promueve la destrucción sistemática de la cultura e historia palestina, impidiendo con todo tipo de obstáculos su desarrollo y especialmente su difusión. Se preguntarán por qué nos centramos en Israel cuando existen tantos países que violan los derechos humanos. Simplemente porque el caso de Israel es diferente. A ningún otro país del mundo se le permitiría bombardear instalaciones de la ONU, usar armas prohibidas, lanzar toneladas de bombas sobre la población civil, Incumplir todas las resoluciones de la ONU, mantener la ocupación, engancerrar a niños y niñas. Por mucho menos, Europa sancionó a Irak y ahora Rusia. Pero Israel nunca ha sido sancionado, ni aislado o expulsado de organismos internacionales. Europa considera Israel un estado democrático, a pesar de ser un estado colonial que practica el apartheid y ser responsable de los crímenes contra la humanidad y mantiene, por tanto, sus relaciones preferentes en todos los campos comerciales, culturales, académicas, científicas y deportivas. Como respuesta de la impunidad asumida de, de Israel por la comunidad de los gobiernos, nació la campaña internacional BDS del corte, desinversiones y sanciones con el objetivo de obligar a Israel a acatar la legalidad internacional poniendo fin a la ocupación y a la perfección y permitiendo el regreso de los y las refugiadas y a respetar los derechos humanos por todo ello, el cine israelí no es bienvenido a este Cinemal Día de Damascia ¿Cómo se puede disfrutar de... ¿Cómo se puede disfrutar con lo que nos cuenta el cine israelí cuando aún permanecen ante nuestros ojos las imágenes? Las Las imágenes no se puede, no hay, ¿Cómo se puede disfrutar con lo que nos cuenta el cine real y cuando aún permanecen ante nuestros ojos las imágenes de los más de 2.000 personas asesinadas, más de 500 menores entre ellas y de 10.000 heridas, muchas de ellas invalidas? como no reaccionar ante el bloqueo ilegal y criminal de Gaza que mantiene Israel que les condena una muerte lenta, solicitamos por ello que se retiren del festival de cine las películas irrealiz, ya que su proyección, lejos de promover una solución justa para los y las palestinas, pretende ser un gesto normalizador y cómplice con el estado de apartheid que Israel mantiene en Palestina y que mientras perdura la política de apartheid a la que Israel somete a la población palestina, el Cinematia se adviega la campaña de o el potes, inversiones y sanciones a través de medidas que garanticen la no participación de Israel en este festival.